Eh, sí, estamos con la línea que abastece a la zona rural de Blanca Grande, e Spigas, afuera desde la madrugada y se está trabajando en encontrar la falla. En este momento se ha logrado reponer parcialmente la línea desde, desde mediodía un poco más adelante y se sigue trabajando para poder llegar a, a encontrar la falla unos kilómetros más adelante seguramente Cerca de, de, de Blanca Grande, donde puede estar el problema.、Eh, no se ha localizado todavía, lamentablemente, así que probablemente se esté tratando de alguna falla en algún aislador que suele ocurrir,、eh, con últimamente nos está ocurriendo esta situación, así que、eh, hay que localizarlo al punto, por suerte se puede recorrer bien, así que esperamos que en las próximas horas se pueda localizar y reponer a todos los vecinos de. De recalde y blancas, si es posible. ¿Por qué se están produciendo de manera reiterada las fallas de los aisladores? Bueno, porque existe alguna cantidad de aisladores que normalmente fallan y cuando no se ha logrado reponer o reemplazar la totalidad, como es el caso de esa línea, este, siempre puede volver a fallar, es decir, no tenemos exactamente todos los, todos los aisladores en. en las condiciones que quisiéramos, o por lo menos haberlo reemplazado, sin saber si, si realmente、eh, están dañados o pueden estar afectados o no, pero normalmente con un mantenimiento completo, reemplazando los elementos, se, se podría haber hecho, cosa que por el momento la, la situación económica no lo permite.、Uh -huh. Bien,、eh, eso por un lado,、eh, por otro se está trabajando y por lo tanto no hay precisión de cuándo van a tener el servicio eléctrico. Y l e pregunto esto porque ayer a raíz de otro corte de energía nos explicaban que en relación con este trabajo de reglamento que viene llevando a cabo el personal y la,、eh, digamos, no realización de horas extras, sobre todo a la gente que trabaja en los servicios、eh, de, de, de las patrullas rurales, digamos, para atender estas emergencias. se trabaja solo hasta las 18.、Eh, ¿Hoy se haría una excepción si no se encuentra el problema de aquí a las 18? Bueno,、eh, nosotros le hemos, planteamos al personal la necesidad de, de mantener el servicio en toda, en toda zona,、eh, sobre todo más, más poblada como es la zona, la zona rural. Digamos, cuando en la punta de la, zona ru de la línea rural te hay una localidad, así que Eh, esperemos de que, de que se pueda seguir, continuar trabajando. Hasta ahora el personal ha, ha seguido trabajando en todo horario cuando se ha dado una situación como, como la de servicios esenciales a una localidad. Así que estimamos que, que van a seguir trabajando en caso de que, de que no encontremos la falla, ¿no es cierto? Hasta un horario. En que realmente se, se cuente con posibilidades de, de, de encontrarlo.、Uh -huh. Estimemos que, que antes de las 18 esto. Se pueda encontrar porque están recorriendo la línea y hay tiempo todavía como para encontrarlo.、Uh -huh. Bien, Montero, una última, abusando de la amabilidad de usted, que es、eh, finalmente la persona que nos han at atendido en esta tarde cuando hemos intentado algunos contactos para conocer cuál era la situación y llevarle la palabra de ustedes a los vecinos de Recalde. Tiene que ver con esta situación gremial. Habían dicho que el, si no se llega a un acuerdo, hay posibilidad de que mañana se intensifique la medida. ¿Fueron ustedes? ¿Estáis Notificados de esto? No, no, hasta el momento no, Alicia. Este, es、eh, correcto que ya conocíamos con anticipación que para el día lunes o martes、eh, se iba a tener alguna información de parte del de, de gremio si en la provincia de Buenos Aires se、eh, continúa con, con las medidas de fuerza. Eh, o se agrava o se levantan, esto depende de las negociaciones que se están haciendo a nivel provincial. Así que estimemos que, que el martes a más tardar tengamos alguna novedad y, y que se, se, se solucione el problema laboral. ¿no? Uh -huh. Montero, le agradecemos muchísimo su amabilidad y por supuesto que seguiremos convocándolo en esta tarde en caso de que los vestidos.